Te invito, Cintia, pero pagás vos. Eh, le agarrás medio. Bueno, acabo de cobrar el bono de Z, así que Bueno, vos tenés esos bonos, imagínate. <risa> a mí en el Diario de la Pampa, que es mi trabajo, <risa> no, de, de, de, no hemos logrado todavía, no, no venimos creo que flojos. 20.000 pesos bueno, de bueno. bono que. Bueno, te invito. Domingo, este domingo, 8 de la noche a La Maroma, está que esto que el otro. Bueno, ahí voy a estar entonces. Festeja sus 7 años de existencia. Mauro Ponce. ¿Cuánto sale la entrada? Eh, ver, ahora le pregunta a ah, Mauro Ponce, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo ¿Qué hace? Decile a Cintia cuánto sale la entrada. 3000 pesos adelantada. Fuah, ya estamos. No bueno, está bien, es ¿eh? lo que menos que una cerveza. Está, claro, es, es así. ¿Cómo Pero... se preparan para, para este esta festichola? Eh, re, cada vez se va vamos poniéndonos más ansiosos. Eh, primero porque cuando armamos la fecha teníamos ganas de tocar y, y bueno, hacer un, una fecha buscar un lugar que, que sea distinto eh, y podemos armar ahí un show con, sin mesas y todo eso. Entonces empezamos a armar una lista larga, agregando temas nuevos. Y después, mirando, eh, nos dimos cuenta que cumplía siete años. Hacía casi siete años que la, el primer recital de los gestos, este había sido eh, en estos días también. Uh -huh. Entonces, más todavía. O sea, y... Todo lo que se va sumando, la gente que se suma a trabajar y todo eso, no está poniendo más ansioso todavía. ¿Dónde fue aquel primer recital? Eh, yo no, no tocaba en esa época. Pero claro, vos te incorporaste en el, el 2019, sí. Eh, pero, ¿dónde arrancaron? Eh, eh, tocaron ahí en el mismo lugar. Ah, Que, que era, era el social. Claro, el, el social, está bien. Hace siete años. O sea, no, estoy sacando la cuenta si si, si corría un... Un ánimo sociopolítico-económico parecido. No, rec no recuerdo ahora, pero... Eh, no, no me acuerdo, la verdad. Bueno, ¿y qué tienen preparado? Ahí eh, estabas prometiendo un recital medio largo, entonces. Sí, vamos a pasar por, por todos los los trabajos eh, musicales o sea, de, que salieron, ¿no?, de P.E. Y vamos a tocar un tema nuevo también que tenemos estamos no en realidad este año a mitad de año ya como dijimos de parar un poco de tocar para para poder componer y, y bueno ya tenemos temas nuevos y tenemos ganas que llama aguantar grabar y después tocarlos pero uno se pone se va poniendo manija así que vamos a tocar un tema nuevo y todo no, va a ser un recital este súper eh, alto manija para saltar cantar Va a estar buenísimo el social club tiene bueno el que fue el social club y ahora es la maroma tiene una particularidad no que eh, está acustizado para para este este tipo de recitales eh, sienten que hacen falta más salas de este tipo con mejor con mejor posibilidad de sonido sí sí Yo eh, siempre hablamos eh, con los colegas que lo que necesitamos es como lugares donde sentimos que no, no corren la mesa para que toquemos. Uh -huh. Tener un escenario, eh, así sea chico, eh, básico, pero que, que esté bien acustizado, que haya buen sonido, que uno eh, ya con poco puede sonar y, y que la gente también esté cómoda cuando vaya este, a vernos. Eh, sí, faltan muchos lugares, pero bueno, eh, la situación a veces eh, es difícil, ¿no? Sí. Eh, y bueno encontramos este volvimos a este lugar porque tuvimos la posibilidad esta ¿no? De, ya habíamos tocado con Indio Brujo que también eh, hicimos eh, eso de sacar la mesa nos dieron nos abrieron las puertas para que hagamos lo, lo, lo que quisiéramos y se lo destruimos en un <ríe> en un día se lo destruimos después vuelve al, al normal a su forma día. original bueno ¿a qué hora arrancan? y yo bueno ya sabemos que sale tres lucas adelantadas ¿a dónde se consigue? eh Bueno, eh, a, a las 20 se va a haber música, eh, después se van a subir a, a cantar, eh, a tirar unas rimas, este SoFi, Prado, Monkeys y MTS, Epu Neuen, que es de pico, después El Colo y El Cangre seguramente van a estar ahí también. Eh, y las entradas están eh, anticipadas en Locura, Bar Shop, Cantina La Maroma y La Charlería. Y si no, nos escriben a... Si nos contactan, también tenemos hacemos delivery. <risa> Bien, Mauri. Mauri, gracias. Y si querés agregar algo más, sabemos también que estás involucrado en, en, en estas movidas culturales que venimos este, potenciando eh, en contra de la avanzada de la ultraderecha. Digo, si querés decir algo al respecto o alguna otra cuestión, te escuchamos y gracias. No, bueno, defender un poco este este derecho que, y este espacio que tenían... Yo lo vivo más del lado de, la, de las bandas, que tengo un estudio de grabación y grabo muchas bandas que, que han recibido eh, subsidios, ¿no?, de Dinamo, de Cultura, y la verdad que es una pena que, que se pierda eso porque genera un, un movimiento en las bandas más independientes ¿no?, que nos cuesta este, tocar y, y juntar la plata para grabar. Eh, Siempre grabaron que sea un tema eh, hace potencia la, la energía de, de la banda y hasta que los proyectos perduren porque si no hay no hay lugares para tocar no hay para grabar no hay o sea es como que todo dura muy poco no eh, y también eh, para poder hacer recitales bueno hay una cantidad de movidas que que se perderían totalmente eh, no y nosotros bueno estamos eh, en contra totalmente en contra de eso Espero Gracias de vuelta, no. Mauri, y un abrazo. Bueno, abrazo. Mauricio Saludos. Ponce, dale. Te esperamos. Mauricio Ponce, que es parte de la banda Que Esto que El Otro que toca este domingo, desde las 8 de la noche en La Maroma.